Mencionábamos antes de eh, compartir el informativo nacional de Farco del Foro Argentino de Radios eh, Comunitarias, eh, mencionábamos lo que bueno, sucedió en el día de ayer eh, con esta serie de eh, actividades en rechazo al tarifazo que propone en la provincia de La Pampa la multisectorial 21F, eh, una multisectorial integrada por eh, diferentes actores. Eh, gremiales de, de la política y también eh, sociales, ¿no? eh, una multisectorial que bueno, se ha conformado justamente como para eh, dar pelea en, en la calle, ¿no? principalmente a lo que tiene que ver con estas eh, políticas que bueno, lleva adelante permanentemente el Gobierno Nacional de Mauricio Macri. Tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Julián Varela, con quien hemos hablado varias veces, eh, principalmente por su situación con la Agencia Nacional de, de Noticias él fue despedido en su momento ahora reincorporado, vamos a hablar también un poco acerca de, de cómo eh, está esa situación actualmente pero él es integrante de la Multisectorial 21F y acerca de esto lo vamos a consultar en el día de hoy. Julián, ¿qué tal? Buen día Sebastián González te saluda. Buen día Sebastián, buen día a la audiencia. Un placer ¿Cómo viene marchando la Multisectorial 21F? Eh, hay, en eso está, marchando marchando, movilizando, la verdad que es, es. Es como vos dijiste, un espacio donde se, hay gremios, agrupaciones políticas, sociales, hay toda una, una conjunción de espacios que, que somos los que eh, nos vemos afectados muy directamente por lo que es el ajuste y todas las políticas del gobierno nacional, es decir, todos los espacios de, de trabajadores, de la gente común, digamos el... Así que estamos con una serie de actividades, estamos haciendo una información, concientización de lo que son los tarifazos, de lo que, lo que es la, la política del Gobierno Nacional eh, en contra de, de, de la gran mayoría de la población. Así que estamos, estamos en eso, en, en la calle, este, peleándola en la calle y y tratando de hacerle frente a, a todas estas políticas de ajuste, de tarifazo, de, de desempleo, de hambre que que nos impone el, la política del Gobierno Nacional. Uh -huh. eh, pensaba eh, cuando te llamábamos hoy la eh, importancia de, de, de la permanencia, ¿no? En estos reclamos, porque si no es como que todo el mundo se, se enoja, ¿no? Se eh, altera el día que se hacen los anuncios y después van pasando los días, las informaciones como que te van tapando la realidad, más allá de que el bolsillo le duele a todo el mundo, eh, pero como que se va perdiendo la intensidad de, del reclamo, ¿no? Y finalmente eh, el ajuste o el tarifazo queda. Exactamente, eh, y estamos en una época donde la verdad que la, la información es, es muy, muy escasa, está, está, está muy, muy vedada, son, son pocos los medios críticos o con libertad de informar que, que hay, entonces... Eh, la mejor manera que, que tenemos de, de mantener el conflicto, de, de decir que es algo que pasa todos los días y que no, no nos lo disimulen, no, no, lo, no nos distraigan la atención con otras noticias que generalmente terminan siendo banalidades, es esta, es estar en la calle, es estar permanentemente en acción, visibilizando todo lo que, lo que vemos, lo que nos está pasando a todos, y que es, es como vos decís, la verdad que no, no nos podemos dormir porque no, no es una cuestión de, de una movilización de un día o de dos, sino que es una cuestión de todos los días. Por eso plantea la multisectorial esta posibilidad de todos los jueves, en principio, eh, presentar diferentes reclamos, eh, incluso en diferentes lugares. Exactamente, sí, ayer se hizo una radio abierta en la Plaza San Martín, eh, donde se informó de esto, está pensada... Una, una situación similar este, en el barrio Obreros de la Construcción que se va a hacer el, está pensada para el próximo jueves, ahí en, en los terrenos del, del Zoom, uh -huh. del barrio este, y con, con, una, digamos, con una información a la gente del barrio, de, de todo lo que estamos haciendo, de todo, todo lo que la, esta multisectorial viene haciendo, pero sobre todo de todo lo que nos está pasando todos los días y los Y los por qué estamos en la calle, que es por ahí lo más difícil de, de, de visibilizar, ¿no? Digamos, ¿no? No estamos en la calle porque es un sector o es los sueldos, los ingresos o los despidos en un sector en particular, sino que la 21F, más allá de eso, este, está por lo que le, le pasa a la sociedad en sí. Uh -huh. eh, se viene un lanzamiento en general pico también de la multisectorial ¿no? Y esto bueno, demuestra eh, que se va ampliando un poco el, el espectro eh, de este reclamo a nivel provincial este, este, este lanzamiento está programado para el 14 de febrero eh, en, no, el lanzamiento de la Multisectorial del Pico está planeado para el 7, el jueves 7. Ah, bien. Eh, el 14 de febrero eh, vamos a hacer una gran movilización acá en la Plaza en San Martín. En Plaza San Martín. Eh, a la que se está invitando ya con todas estas actividades, ya se va haciendo la invitación, le hacer una movida bien grande, bien, bien visible el 14 en, en la plaza uh -huh. Estaba viendo con, con velas eh, y, y demás, ¿verdad? Exactamente Una especie de marcha este... de antorchas Sí, no uh -huh. sé si va a ser una, una marcha o una concentración en la plaza con, con un escenario digamos eso este, se, se está definiendo casi seguro va a, ser un, va a haber un escenario, va, va a haber la posibilidad de quien quiera hablar este, y y expresarse, que se pueda expresar, porque es una de las cosas que plantea la 21F, la, la, la expresión de todos los sectores, ahí confluimos sectores eh, de diferentes lugares, de diferentes posturas, pero que eh, a, a pesar de algunas pequeñas diferencias, eh, todos estamos de este lado de la grieta, de los que pagamos lo, los costos, de, del otro pequeño porcentaje del país que se lleva la gran mayoría de los recursos y nos están dejando un futuro de, de grandes deudas eh, que la van a pagar varias generaciones. Eh, un panorama complicado de revertir es, es indudable. Seguramente, uh -huh. va a ser muy muy difícil eh, porque, porque esta vez la, la, lo que han hecho, digamos, digamos, deudas a 100 años, comprometiéndonos a tribunales internacionales, eh, dejando la política y la economía del país en manos del Fondo Monetario Internacional, eh, va a ser una, una situación que para revertirla va a requerir un esfuerzo y un, un trabajo y, y una política eh, que tiene que ser la verdad, totalmente contraria a lo que nos gobierna hoy en día. Uh -huh. eh, y una modalidad bastante particular, ¿no? La que he implementado eh, cambiemos en, en varios sentidos porque eh, vemos esta, esta cuestión de eh, que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Y es como el caso de Iguacel, ¿no? Que te anuncia un tarifazo, un aumento del 55% en energía y a la media hora renuncia, pero el tarifazo queda, ¿no? Y escuchamos permanentemente, sobre todo en estos días eh, en, y mucho más en la Pampa, ¿no? en el tren de, de la campaña electoral, eh, ¿cómo eh, incluso ratifican ese rumbo, no?, lo, lo cual es eh, prácticamente inexplicable. Pero es, es la estrategia que tienen, la verdad que, digamos, es esto, es tener una acción que tiene muy graves consecuencias en la población y después generarte alguna distracción, eh, para que vos no te des cuenta que, que sí, te, digamos, que Que, por ejemplo, en este caso son los tarifazos. Eh, tenemos no solamente el 55% en electricidad, el 35% en gas, uh -huh. 40% en transporte, eh, el combustible va a subir... 25%. Algo, 20, 25%. Eh, y, y después te tiran eso y después te distraen con algún otro tema banal. Porque la verdad que, eh, que renuncie o no renuncie, eh, si las políticas quedan y el que es viene las claro. la sigue haciendo igual, eh, me da lo mismo el nombre. Exacto. Que, que sea el que lo haga. Exacto, y, y esa fue un poco la, la modalidad que hemos visto a lo largo de estos tres años. Eh, con eh, Aranguren, eh, con Iguacel, con... Con todos, uh -huh. con todos. Eh, o generándote 10 mmm, propuestas de, de ajuste de, de diferentes cosas para después bajar una o dos, pero las otras ocho siguen. Eh, es una, una estrategia distractiva que, a ver, lo expresó un funcionario del gobierno nacional sí, en, en una reunión abiertamente, Bullrich lo dijo abiertamente, tiran 10, bajan una a dos y las otras siguen. Eh, es una estrategia que teniendo todos los medios, de, los grandes medios de comunicación atrás, este, la pueden hacer porque después te borran la información y, y queda, y lo que queda es la bronca, es el dolor es, es el, esto de que cada día eh, podés comer menos, podés comprar menos, cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes, y esa es la realidad que nosotros queremos visibilizar, uh -huh. eh, y queremos visibilizar quién es el responsable, es la política del gobierno nacional, es la política de este gobierno de Gambiano. Eh, Julián, eh, ¿qué eh, percepción te queda de eh, la gente que se ha acercado a, a, a las convocatorias de la multisectorial en Santa Rosa? Eh, bueno, vos sabés que mi, mi función por ahí es moverme mucho entre, entre la gente por, por el tema de, de sacar fotos, pero sí. eh, ahí tenés la posibilidad de, de, de escuchar, de, de hablar con un montón de gente, y lo que hay es una bronca generalizada, la verdad que es, es bronca, es, es la, la frase de no se aguanta más, este, no, no, ya no, no se puede seguir más así, esto hay que frenarlo, hay que pararlo, Así que esa es, digamos, veo que cada vez eh, se va tomando más conciencia de que esto se para eh, todos juntos, digamos. En esto no va más allá de una postura particular de un gremio, de una organización política, de una organización social. Esto es un eje que nos, nos afecta a todos y en eso creo que se está tomando mucha más conciencia de que tenemos que estar todos y, y se va notando cada vez más porque se va sumando siempre alguna gente nueva a las movilizaciones, al reclamo, así que eso es una de las partes que, que se quiere generar con la, la 29 Muy bien, bueno, y esta intención de eh, seguir eh, moviendo el punto de encuentro, ¿no? Eh, ir rotando por, por diferentes lugares, como mencionábamos hoy. Eh, sí, porque, digamos, hay, hay realidades, digamos, hoy no, no cada vez es más difícil encontrar... A toda, la, a toda la llegar a toda la población estando solamente en un lugar, eh, y más en la, con nuestra lógica de transporte de Santa Rosa, que ahora tenemos menos transporte, se hace cada vez más caro, eh, una de, esa es una de las cuestiones de, de salir a los barrios, porque hay gente que la verdad que no, ya no está viniendo al centro, porque más que a pasear no puede venir, porque la verdad es que ya no hay plata para comprar un montón de cosas, así que la idea es también llevarlo a los barrios, empezar a hacer una difusión más amplia y de llegar a todos los sectores, eh, sobre todo a los sectores más afectados. Muy bien, bueno, por eso el jueves que viene eh, la convocatoria es en el barrio Obreros de la Construcción. Eh, ¿Cómo estás con el, con el tema de Telam? Fuiste reincorporado, pero Telam sigue ahí, ¿verdad? Sí, fui, fui reincorporado a, tra a través de un fallo judicial hace, hace una semana, ah. unas ocho días, eh, pero tenemos la realidad de los medios públicos encima, digamos, eh, hay un vaciamiento total, eh, hay eh, todos los ingresados, este, vos lo ves que están vaciando tareas, están vaciando Telam, eh, literalmente están vaciando todo el edificio nuevo de Telam que se construyó específicamente para la agencia de noticias, que ahora parece que es obsoleto, que no sirve, Este, está mudando una parte a Tecnópolis y la verdad que el portal de Telam está informando eh, digamos, cosas que no, no, tienen, no tienen lógica, eh, no, no hay información fidedigna, no, no, no hay información amplia, federal. Eh, no, no, la verdad que Telam no, no está funcionando como, como Telam, como, como agencia, de agencia de nacional de noticias. Uh -huh. eh, incluso, bueno, se ve permanentemente ¿no? a, lo, a los trabajadores, a las trabajadoras, eh, rechazar eh, lo, lo que tiene que ver con determinadas publicaciones, ¿no? He visto cantidad de periodistas que trabajan en, en TELAM eh, diciendo no puede ser que la agencia de noticias publique esto. Eh, sí, como que la harina de grillo es muy nutritiva, <risa> nutritiva. Este, <risa> que en el país no, no está habilitado comer insectos, pero que se puede presentar una ley Sí. Este, o que el presidente no dos semanas después no, no, no se podía recuperar de que su equipo de fútbol haya quedado fuera de la Copa Libertadores. No son noticias, <risa> no son noticias, seguro, digamos. Seguro, seguro. Y, y a los reincorporados, a los trabajadores reincorporados, eh, no, ¿no se les dan tareas tampoco como para que puedan ejercer su profesión, como es en tu caso? Eh, sí, la verdad que no, no, digamos, es general en la agencia, no se está informando. Eh, y, y se mantiene la misma lógica, eh, los que hayan podido escuchar a Lombardi en la mesa de mierda se eh, darán cuenta, digamos, eh, fueron una cantidad de mentiras impresionantes este, justificando todo esto eh, y, y sin lógica, porque decir que, no sé, que ganábamos el 50% más que el resto... Cuando nuestra paritaria estaba atada, este, se decidía en la paritaria de todos los medios privados, no, no, no había una paritaria aparte. Este, bueno, ahora sí tenemos una paritaria aparte, porque ahora tenemos una paritaria cero este, desde hace un año, así que es, es la única vez que, que fue otra cosa. Después este, era lo mismo, el plantel de TELAM no era el doble que el de Telefe es más, teníamos algunos menos, cuando más tuvo Telam eh, tenía menos gente, pero bueno, es, es lo que te digo, es, es mentir, es, es desinformar para tapar una realidad que, que no, no pueden decir abiertamente, que no quieren información, vamos a hacer un discurso único, no puede haber voces críticas y, y justamente... Esa es la función de Telam, digamos, eh, informar una información muy chequeada, eh, la idea es esa, que eh, no, digamos, uno, como dice Lombardi, está bien, se, se informa por redes, pero vos no sabés si la información que vos leés en una red social está chequeada, es real, no sabés de dónde viene. Eh, la función de Telam, es decir, eh, lo que Telam informa está muy chequeado, está escrito por gente especializada en esas cosas, y es lo que pasa en el país, no en lo que pasa en dos o tres lugares, o, o dos o tres personajes de, de, del gobierno nada más, que son los que salen en las noticias Muy bien. Julián, muchas gracias eh, por estos minutos con nosotros en Carmes Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y a la audiencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Julián Varela, eh, fotógrafo, periodista de, de la agencia de noticias Telam. Bueno, eh, seguramente van a recordar el caso, pero fue uno de los eh, despedidos, de los 357 despedidos de, de Telam. Bueno, en el caso de Julián fue reincorporado, pero está en esas condiciones, ¿no? Que él mismo mencionaba eh, la Agencia Nacional de, de Noticias. También es integrante de la multisectorial, por eso queríamos consultarlo acerca de las actividades que bueno, se han llevado adelante hasta acá cada jueves y que también tienen su programación eh, para las próximas semanas. We